Yo creo que hicimos un muy buen plan de juego, lo cumplimos a Rajatabla, que era lo que nos faltó un poco no el partido pasado. Eh, sabíamos que los últimos partidos que se vinieron son muy importantes y que ganar en casa puede ser una posición muy importante para, para el final de, de la temporada, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos, un partido muy sólido, sobre todo defensivamente. Bueno, ahora que se viene un partido más complicado todavía. Bueno era clave de dominar los tableros, ¿no? teniendo en cuenta la, la capacidad del equipo rival y lo hicieron muy bien. Sí, sí, tal cual, la verdad que al principio nos costó, eh, cargaban mucho, inclusive hasta con los perimetrales, hasta que bueno, después nos pusimos un poco más duro, ¿no? con el correr del partido y pudimos sacar una defendencia. Eh, los rebotes para nosotros son muy importantes, ya que nos permiten correr mucho, que es nuestra principal arma ofensiva, así que la verdad que contento por poder cumplirlo. También de perder con, con San Martín, un, un partido raro tal vez, que... Y ellos jugaron mucho mejor, ¿qué crees que fue lo que mejoraron para, para, ganar, para ganar hoy? Yo creo que cambiamos la mentalidad, eh, el partido pasado no lo logramos hacer de una buena manera, eh, no pudimos defender a los jugadores que, que eran clave para ellos, no pudimos cerrarlo, muchas veces hemos podido cerrar mucho mejor los partidos, pero con San Martín no lo, no lo hemos podido hacer, hemos cometido muchas pérdidas, muchos errores, un parcial negativo en el final, la verdad que eso nos costó y bueno... Creo que con el correr del tiempo y, y los partidos, no eso lo hemos hecho cada vez mejor. Así que nada, cambiamos la mentalidad y fuimos a un buen partido hoy. No obstante la derrota del partido pasado, Obras ha perdido solamente dos veces en casa, lo que realmente está muy bien, es un récord muy positivo. ¿Por qué ganan tanto de local? Creo que estamos con una confianza muy alta, eh, sabemos el potencial que, que tenemos, nos conocemos, confiamos en cada uno y la verdad que nos sienta cómodo jugar en casa, eh, hemos demostrado también que podemos ganar de visitante, lo hemos mostrado en la última gira ya de, de las giras ya con Hispano que hemos cambiado una mentalidad así que la verdad que el equipo creo que está mucho mejor y más sólido en ese sentido, Mucha cambió la mentalidad y ahora está como más maduro por así decirlo no bueno, y ahora se viene un partido más que picante contra San Lorenzo, partido aquí, equipo que ya le ganaron eh, y que viene raramente de capa caída digamos ahora luego estos últimos dos cotejos eh, ¿cómo preparan ese partido? La verdad que, como te dije antes, todos los partidos que nos quedan para nosotros son finales, eh, sabemos que, que definen una posición, queremos terminarla de la mejor manera posible, así que la verdad que lo vamos a tomar como un partido de playoff, que es lo que venimos apuntando ¿no? para prepararnos, este, tenemos la suerte de que nos toquen partidos difíciles al final, eh, San Lorenzo, Ferro, eh, son partidos complicados, eh, sobre todo con, con equipos que están arriba que nosotros, así que la verdad que es una oportunidad para, para medirnos y bueno tratar de, de ganar. no Bueno, y en lo personal, te tocó recalar en obras este año una decisión buenísima. Estás jugando con tu hermano, estás peleando puestos eh, bien arriba y en lo personal también, con buenos minutos, con buena, buenas participaciones. ¿Cómo te sentís vos? Bien, la verdad que me estoy sintiendo más cómodo. Creo que con el correr de los partidos uno va entrando más en confianza, ¿no? Eh, sabe el rol que le toca, creo que lo estoy cumpliendo bien. Me, me he sabido adaptar al, al equipo. Así que nada, la verdad que muy contento, una experiencia muy linda, muy nueva también. Eh, mi familia sobre todo está muy contenta con, con la, la llegada mía acá. Así que la verdad que nada, muy contento, muy, muy feliz. Bueno, y ahora se, se viene la, la parte más interesante de lo deportivo, que son los playoffs. Eh, ¿Se piensa en eso solamente en los partidos que vienen o ya empiezan a proyectar un poco lo que van a hacer los cruces y cómo se van a dar? No, yo creo que vamos paso a paso. Eh, es una, un, eh, vamos objetivo por objetivo... Primero nos queda terminar de la mejor manera la fase regular, como te dije antes, eh, ganar los partidos complicados que nos quedan y después ya en el final, cuando se termina los partidos, ver el cruce que nos toca. Si bien vamos mirando de reojo la tabla, a ver quién nos puede tocar, que es muy importante eso, eh, nos enfocamos en ir partido a partido, que es lo más importante hoy para nosotros. Bueno, vale, muchas gracias y suerte para lo que venga y para los playoffs. Bueno, muchas gracias a ustedes.